Paez para hablar de la Feria Feminista número 17 Hola Solange, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien Solange, pero este, vemos que no soy el único al que le va bien, parece. ¿Por? Digo por la feria. Ah, sí. Porque vuelve sí. al ataque la feria y bueno. Ya no, volvimos. <ríe> Empezamos el, fin, el mes pasado igual. Claro, claro, claro. Sí, eh, sí. La verdad que encontrarnos... Todo re bueno. Así que igual fue eh, bueno, muy poquita gente esa vez, así que esta, esta, en esta esperamos que vayan mucha gente. Bueno, o sea, está, estamos relanzándolo gente, entonces. Digamos. Claro, sí, claro. Sí. ¿Y qué, qué, o sea, ¿qué pone Feministas Trabajando Santa Rosa a consideración de las personas que están interesadas en los productos, en los servicios? Digo, en el marco de la, de la pandemia y de la cuarentena, Solange, para que le quede claro a todas y a todos que nos escuchan digo por el protocolo y demás claro sí eh, nosotros eh, nos nos dieron un protocolo donde teníamos que tener los cuidados y los y los distanciamientos que se cumplen eh, así que cada puesto trae su su alcohol en gel, siempre tenemos que estar con el barbijo y así que pero ahora con el frío también hay que llevar camperas así que estamos ahí remontándola Muy bien, muy bien. Remontándola, ¿y qué esperan Solange a, a nivel concurrencia? Digo, en puestos. Este, ¿Va a haber eh, algunos puestos? ¿Va a haber varios? ¿Está como...? Este, desde... Hay un, hay hay un varieté, porque es, hay gente que lleva comida, están las chicas que hacen cerámicas, hay artesanas con manualidades, gente que lleva para feriar ropa también, que eso está buenísimo porque hay algunos que no le alcanza hoy en día a comprarse una pincha y justo alguien lleva, así que también hay de eso, con una feria con muchas cosas. Muy bien, muy bien, y con una economía bien de base, autosug, autogestiva, digamos, este, todos y todas que participan, Solán, sabemos que laburan este, con mucho esfuerzo, como las personas que laburan todos sí. los días para ganarse el sustento. este sí, sí, acá damos un espacio más para que para ayudarnos y también para acompañarnos, porque hay gente que también se acompaña estando un rato ahí y eso está bueno. bueno, nos acompañamos entre compañeros. Solange, ¿qué más se encuentran en esa compañía? Digo, ¿por qué no es nada más este a, eh, charlar? No, nosotros, nosotros tenemos una tenemos un grupo en WhatsApp donde es, ahí ofrecemos los servicios siempre y la mayoría somos de mujeres residentes, así que... La que necesite algo siempre pregunta y ahí nos ayudamos. Muy eh, bien, muy encontramos, te puedes encontrar con gente que sabe de albañilería, cerrajeras, eh, bueno, yo que hago diseño, tías que, es que hacen videovisual, todo para vender en las redes, porque hoy en día también tenemos que vender en tus redes. Y además este sábado además este sábado va a estar la Biblioteca Popular Miguel Ángel Gómez sí, Drume, va a estar la biblioteca. ¿Cómo es? La ¿Qué, qué, ¿Qué hay? ¿Una puerta que abrís así y apareces adentro de la biblioteca? ¿O, o cómo hace no, la biblioteca? No, tenemos un puestito con unos libros, con una biblioteca. Es Muy chiquitito, bien. siempre lo ponemos ahí. Y la mayoría de las veces eh, los niños van a, van a chusmear, van a ver nuevas cosas. Así que sí, está bien, tenemos está eso. Bien. Y, está bueno y, tener la, y, la propuesta de leer delante de una, de uno, Solange. Así claro. Que... Este... Y en este encuentro va a, estar, va a haber un taller con las socorristas, así que vamos a ver cómo, nos van a contar qué pasó ahora en pandemia, así que cómo y hablar sobre el aborto y las cosas que, que se vienen hablando desde hasta ahora. ¿Qué pensás Solange de, lo que, de, de, de ese grupo de personas y de, de mujeres que se arremangan con una labor como la de las socorristas? Este, en, en, el, en Santa Rosa. ¿Qué pensás sí. a nivel personal? Te pregunto, ya no como parte de una organización. Es, es una gran ayuda. Es, eh, ellas son, digamos, eh, las que más te dan una mano, digamos, cuando vos necesitas. Así que yo creo que son las primeras que vas a ir a, a si necesitas algo, vas a ir a, a ellas primero. Así que son. Una verdadera vale. red. Claro, sí, una verdadera red. Muy bien. ¿Y qué, qué pensás, Solange? ¿Que ahí el Estado tiene... tiene hay, ¿Hay deudas del Estado o esa parte ya eh, no necesariamente tiene que aparecer el Estado, sino que tiene que estar este compromiso de una semejante grupo No, grupa... tiene que estar ahí está que presente, porque siempre tiene que estar presente, ya sea con los abortos, también con las personas trans, que eh, también ellos necesitan de, del gobierno, así que... Bueno, hay, todo, hay toda una transformación en, en Ciernes, sí, ¿no? Es. Solange, ¿estás enterada de lo que está pasando con el cupo trans en la municipalidad de Santa Rosa? Eh, sí, estoy leyendo algo, pero... Está bien encendido el debate. Información a mucho, no, no, estoy como muy en casa y... Y trato de no bombardearme con noticias, así que. Está bien, está bien, está bien, está bueno también. Este, no, lo cierto es que el domingo, viste, fue el el, el día del del Pride, como se dice, del orgullo. Sí. Este, también estábamos con eso en mente para charlarlo hoy a la pasada en el programa. Este, es un mundo que va cambiando y que gracias también a, a gente como las socorristas, Solange, por eso yo lo mencionaba a la pasada. Che, ah, bueno, claro. Así que esta feria número 17, ¿cuándo va a ser, Solange, contanos? En el Parque eh, Oliver, por supuesto. Es en el Parque Oliver, el sábado 4, eh, va a haber... Bueno, va a estar el taller de las socorristas, eh, así que están todas invitadas, están todas invitadas a que se vengan a acercar, ya nosotros somos más de 150 mujeres que ya estamos en una red, que están trabajando, que que participan, que necesitan apoyo también eh, psicológico y entonces siempre tratamos de darle una mano. Así que los esperamos el sábado 4 a de las 11 a las 7, a las 5 de la tarde en el Parque Oliver. Buenísimo, buenísimo. ¿Desde las 11 de la mañana? Desde las 11 de la mañana. Bueno, ahí vamos a estar todos apilados, lunch, vamos a. Hay, hay distanciamiento. Hay que, con... hay que cuidarse, llevar barbijo. Eh, en el taller en el taller ya se va a armar como para para que ya se organicen con el distanciamiento, así que está bueno porque hay, lindo, hay lugar hay lugar va el... ahí va a estar muy interesante Solange. Sí, digo sí, porque tenemos micrófono para que todos nos escuchen qué bueno qué bueno digo porque es una buena oportunidad también para mostrar el, el, la responsabilidad de las personas sí, que, sí. que participan sí, sí, así tenemos que ser en, en en este momento de pandemia tenemos que ser responsables entre nosotros. Bueno, muy bueno el dato también que dejaste a la pasada, de que son más de 150 las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, de Santa Rosa sí. y de la zona que están este, eh, tejiendo todo el tiempo esto que nos parece maravilloso y que responde a lo que está pasando en otros niveles también. Solange, gracias sí. por ahora, ¿eh? Seguimos... No, usted, sí, estaba re nerviosa. Sí, no, bueno, pero todo bien, yo estaba re nerviosa también. <risa> y, bueno, no, y sabes que este, queremos seguir reflejándolo al laburo que hacen así que quédate tranquila sí, sí, que va a haber una oportunidad hay un montón de cosas así que se pueden pueden venir a, pueden ir a ver a dar una vuelta salir a tomar un poquito de aire también bueno y alguna comidita ahí unos no sé. y algo de comidita <risa> se puede encontrar Bueno, bueno, buenísimo. Che, gracias esta vez, por ahí hay una, otra oportunidad y este, lo hacemos más, más relajados. Listo, buenísimo. Éxito el gracias. sábado. Gracias, Solange. Chao, chao. Solange Paez de Feministas Trabajando Santa Rosa.